La Zona Cero. Tertulio like oh, de Zona Cero con mi guijarro y Josef. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Tecnicolor. <risa> <risa> Juan José Chisoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y hablando de Tecnicolor mucho más antiguo, Maroca Royal, mucho más... <risa> El nodo. El del cine, sí. Yo todavía soy en blanco y negro. Sí, sí, sí. No evolucionaba. Eh, bueno, tú estás todavía en la época en la que no existía cine ni nada. Sí, sí, me quedé en bicolor. Sí, sí. bicolor. Que esta semana se ha comentado mucho, se ha dado mucho esa información sobre ese incremento de avistamientos en de no identificados y eso ha motivado que tome cartas en el asunto, y vamos a hablar mucho, en este caso, que tome cartas en el asunto para hacer un protocolo, para llevar un registro de todo lo que está sucediendo en los cielos por parte de la Marina de los Estados Unidos. Navy. Sí. Armada, sí. Sí, bueno, yo no tengo muy claro eso del incremento. Eh, lo que tengo claro es que este es el último capítulo de la tercera temporada de una serie que comenzó hace un par de años cuando se anunció a bombo y platillo la existencia de ese programa de investigación del Pentágono que contaba con una patrocinación multimillonaria para investigar amenazas relacionadas con el fenómeno... OVNI. Y desde entonces no han dejado de pasar cosas extrañas, algunas de ellas que nos hacen estar un poco a, a la defensiva y mantener una cierta prudencia con toda esta información que llega de Estados Unidos y esta semana en España varios, varios diarios como La Razón o, o El País se hacían eco de lo que estaba publicando el Washington Post y, y el Times en Estados Unidos que están haciendo un seguimiento junto con el, el diario Politic de, de Washington de toda esta historia desde el principio como decimos nosotros también que hemos tratado varias veces ya ...en la tertulia este tema... ...y lo que anunciaban eh, esta semana... ...es que efectivamente el incremento de avistamientos... ...de objetos voladores no identificados... ...en zonas controladas por el ejército... ...estadounidense ha llevado a la Armada... ...a establecer un protocolo de acción... ...hasta ahora... ...dicen estas nuevas crónicas... ...y es lo, lo que ocurre un poco en España... ...también... ...era común que este tipo de incursiones... ...de incidentes ovni... ...fuesen ignoradas cuando un oficial... ...dejaba eh, registro de esa invasión del espacio aéreo, no solía hacerse un seguimiento ni una investigación exhaustiva, porque era un tema incómodo para, para los responsables militares, que al fin y al cabo, toda intromisión de un tráfico no identificado dentro del espacio aéreo de un país es una demostración de incompetencia por parte de quienes tienen que proteger el espacio aéreo de un país de que no haya introvisiones de tráficos no identificados, da igual que sean marcianos, o que sean drones espía, o que sean pruebas balísticas, o lo que sea, ¿no? Entonces, con esto los militares siempre han, se, se han sentido muy incómodos con esto de, de los OVNIs y los americanos también. Pero a raíz de esas informaciones que, que se publican hace un par de años, parece que las cosas empezaron a cambiar, solo parece porque se, se anunció a, bom, a bombo y platillo que los ex responsables de ese comité oficial no de, ¿no? de Bombo y Platillo, claro, ¿no? ¿no? platillo Volando. Eh, alguno de los responsables de de ese de esa comisión, de ese programa especial del Pentágono, mm, junto con eh, científicos sensibilizados con el mundo de las anomalías junto con ex oficiales de inteligencia de distintas agencias americanas, todos ellos eh, liderados y dirigidos por un músico de rock. O sea, la, la historia suena un poco cachonda, ¿no? Pero es así. Por Pero Tom ¿tom era bombo y platillo, claro. Es, es que lo haciendo sí, todo. Claro, es que todo <risas> encaja. Pues eh, crean la Academia Estelar que se convierte de repente un poco en la élite ufológica en Estados Unidos y como los únicos interlocutores válidos con las autoridades americanas para coordinar la investigación no, en Estados Unidos. Venían a ser como eh, los chicos de Ballesterolmos en España en su día con, con nuestra desclasificación. Solo que ellos tuvieron bastante más éxito porque se encontraron a una serie de congresistas, tanto demócratas como republicanos, muy interesados por el tema OVNI que son los que han potenciado que ahora la Armada haya retomado el interés por el tema como por ejemplo el senador Harry Reid que eh, aunque el hombre en fin no es que tenga una gran formación ufológica eh, tuvo mucha relación con, con el senador McCain que él sí tuvo una experiencia OVNI en su día durante en, en la guerra del Vietnam y otros senadores y otros congresistas eh, interesados por el tema OVNI, a los que además el año pasado les pusieron las pilas cuando los chinos y los rusos comenzaron a organizar una serie de encuentros internacionales para crear sus propias comisiones oficiales. ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en estos momentos a mí me parece interesantísimo porque es un juego político, no exopolítico, sino político de verdad, en que el tema OVNI vuelve a tener un interés eh, estratégico en tanto en cuanto los nuevos desarrollos tecnológicos han creado nuevas amenazas para la soberanía nacional de cualquier país y es lógico que se les preste atención. Lo que en estos momentos, según esta, esta última información, está haciendo la Armada es diseñar su propia IG-40-5 que es lo que se hizo en España en su día cuando el Ejército del Aire español cuando comenzó en el año 92 el proceso de desclasificación ovni en España que fue un poco fuimos un poco los conejillos de indias eh, a raíz de lo que se hizo en España eh, luego se llevaron adelante las desclasificaciones en Francia, Dinamarca, Alemania, eh, Gran Bretaña, etcétera. Se creó también un, un cuestionario que serviría para recoger todas esas informaciones sobre nuevos incidentes OVNI, la F-40-5, y esto es lo que podemos deducir que estaría haciendo ahora eh, la Armada norteamericana, que anuncia que está creando un, un protocolo, para recoger estas nuevas intermisiones en los espacios aéreos norteamericanos. Así no que no estaría tan seguro, Manuel. ¿eh? Eh, creo que los tiros no van por ahí, porque la Armada ya lo tiene, ese protocolo. También, y, sí, hecho, y, lo y, o sea, y los lo españoles han... también lo tenían. Claro, ¿eh? pero me, me, refiero... Distinto, pero vamos. me refiero a que sí. ellos ya lo tenían y la recogida de muestras y de, y de testimonios. Eh, de trazas radar si las hubiere eh, de scrambles aéreos si los hubiere de recogida de muestras físicas si los hubiere todo esto ya lo tienen catalogado yo creo que eh... El protocolo, por las quejas que Harry Reid en su día eh, subió al alto mando o recogió del alto mando en la que eh, destacaba, por ejemplo, que esos vehículos aéreos anómalos han cambiado la denominación de OVNI porque entienden que bueno, eso la mala prensa, ¿no? da mala prensa, ¿eh? no, nunca mejor dicho. Entonces le han cambiado a vehículo aéreo anómalo, y dicen, no, no, es que no hay ninguna nación de la Tierra, esto es muy llamativo, que tenga la uh, uh, capacidad de, a voluntad, aparecer y desaparecer ante las pantallas del radar, o a los ojos uh, visibles de los uh, a pilotos que están persiguiendo el artefacto, Y creo que va más por esta segunda cuestión en la que él pone empeño, que es que los testigos no tienen el trato, eh, eh, digamos, serio... ...que debería de regir en, un, en cualquier otra investigación de tipo científico o académico. Es decir, que son apartados de servicio que de alguna manera eh, se les ríen... Eh, por, ...por estar eh, declarando cuestiones relativas a vehículos aéreos anómalos... ...cuando ellos consideran que realmente hay una amenaza seria porque no pueden repeler ni hacer frente a la tecnología que tienen frente a ellos. Y eso sí es preocupante y eso sí es muy noticiable. De hecho, nosotros lo adelantábamos hace un par de años cuando decíamos que esta posiblemente era la noticia más importante de la década, sino del siglo, eh, o al menos lo que llevamos del siglo XXI, relativa al fenómeno OVNI. Pero es que además se dan... Eh, ya que tú hablabas y creo que es un análisis muy certero el de la geopolítica del fenómeno ovni hay tres grupos de poder eh, vinculados a toda esta ...a todo este proceso de desclasificación... ...o goteo de informaciones... ...relativas a los OVNIs... ...de un lado el que menos peso hoy día tiene... Eh, ...para ser rigurosos... ...es el, el de la fundación Rockefeller... ...que siempre tuvo un... ...un interés en acercarse a, a, al poder político, pero también al poder económico y a, y a cualquier eh, poder eh, social que tuviera su importancia para sensibilizarlo acerca de si era posible que estuviéramos siendo visitados por extraterrestres y quiero subrayarlo de extraterrestres porque Rockefeller tenía claro que se trataba de, de extraterrestres. Luego Robert Bigelow, ...entre sus amistades... ...pues se encuentran comunes... Eh, ...conocidos Manuel... ...como Antonio Uneus... ...de la uh -huh. eh, MUFON por ejemplo... ...que ha estado en algunas de sus reuniones... ...o Alex Cionetti... ...que también es común amigo nuestro... ...y que eh, es el que ha impulsado el, esta sociedad llamada eh, de, de las artes y las ciencias... ...y es el responsable que ha hecho llegar a los medios las informaciones más importantes... ...incluidas las filmaciones obtenidas desde las cámaras de los eh, aviones... ...y finalmente el tercer grupo en discordia que presiona más al bloque eh, soviético... ...pero también al, al, al americano que es el de Yuri Milner... ...con el breakthrough, breakthrough... ...ahora no me va a salir... ...Breakthrough Listen en, en, ...en ese proyecto aeroespacial... ...he obviado decir que el, el anterior... ...es auspiciado... ...nada menos que por Robert Bigelow... ...que tiene extrañas relaciones también... ...con ese programa secreto del Pentágono... Uh -huh. y, ...y estas. estos tres actores... ...son quienes se encuentran detrás... ...en las bambalinas de todo este proceso... ...de goteo de informaciones... Bueno, Hay una muy llamativa que yo creo ha pasado inadvertida para la prensa pero está dentro del bloque de informaciones que se ha desclasificado eh, recientemente y es la que atañe a la recogida de muestras de sangre y ADN de testigos de encuentros cercanos con ovni y de abducidos. Y nada menos que el, el que ha llevado a cabo esta recogida de muestras es un viejo conocido de la parapsicología Y, perteneciente, yo no quiero, eh, con ello, digamos, cuestionar su seriedad, ¿eh? pero es miembro de la Iglesia de la Cienciología, eh, que es Hall. Putov, este hombre estuvo vinculado a los proyectos de la, de la CIA del MK Delta y MK Ultra estuvo eh, relacionado con eh, proyectos de desarrollo láser y configura o al menos figura en cuatro de los treinta y ocho proyectos que se diseñaron con esos 22 millones de dólares luego yo creo que Si el, el programa estuvo activo entre el 2002 y el 2007, eh, siete, sí lo digo bien, yo creo que hay mucho más tomate eh, que tiene que salir con, con Nick Pope eh, intercambiamos una información relativa que se rumorea que la próxima noticia va a estar vinculada a los artefactos que según Bigelow eh, guardó en cámaras acorazadas allí en el desierto de Las Vegas y que podrían tratarse de semiconductores muy muy muy potentes y vamos a ver qué queda todo esto que a mí me parece eh, podría dar para, para un libro enorme de, de confidencialidad fenómeno ovni geopolítica e intereses varios yo de todas formas todo esto me lo toco con mucho escepticismo, con mucha prudencia porque creo que por un lado hay una dimensión política del fenómeno ovni evidente Evidente, no hay que irse a Estados Unidos, porque a mí todo lo que viene de tan lejos, como no lo conozco tanto como lo que tenemos aquí en casa, que tenemos cosas fantásticas, lo vemos siempre con pinzas. Pero si tú te va... yo he estado hace poco en el Congreso de los Diputados rastreando todas las interpelaciones parlamentarias que se han realizado. Pensaba que eran las alfombras, digo, pues me que no habrá sacado cosas. <ríe> Uy, pues puede pues, decir cualquier cosa. Pero es muy interesante porque hay un montón de interpelaciones parlamentarias en España del Partido Socialista, del Partido Popular de uh -huh. partidos ya desaparecidos como UPyD o, o CDS que han llevado el tema OVNI al Congreso uh -huh. eh, que esto además eh, en un día como hoy pues puede resultar especialmente sorprendente ¿no? o sea, los de partidos desaparecidos por fin hablaron de cosas serias en el Congreso de los Diputados en esos momentos bueno, y eso, ¿qué a, a, algunos hablan tiene? de cosas eh, no serias eh, en plazas de toros y cosas así también ¿Y, ¿Y qué sentido tiene que un, un tema tan friki como esto de los OVNIs llegue al Congreso de los Diputados? Hombre, porque se han producido casos muy serios de eh, eh, invasiones del Espacio Aéreo Español de objetos que pudieron haber sido peligrosos, estoy hablando de pruebas balísticas portuguesas, por ejemplo, que entraron en espacio en español, o francesas y al, y al, relojes, vez, y, a, a, y al revés que entraron en, objetos en espacio... que se han estrellado en suelo español mm. bueno, hay un caso fantástico que llevó Izquierda Unida al Senado de un avión espía de la base de Rota que claro, para quien lo veía y no había visto nada en su vida parecido yo estuve con los testigos en, en Barbate se estrelló y aparecen los helicópteros en plan película americana o sea, un caso Roswell pero en Barbate, en Cádiz y hace unos pocos años que llegó al Congreso entonces, hay toda una dimensión real, concreta Eh, política, estratégica, militar del fenómeno OVNI que hace más comprensible que por mucho que los escépticos mm, tuerzan la mueca con esa sonrisa irónica no, no, es que estas son cosas que están pasando que entran dentro de la casuística OVNI porque los testigos no saben qué demonios están viendo y tiene una trascendencia política y militar todo eso eh, pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Portugal y pasa en Estados Unidos ahora, toda esta... Este entramado extraño, y además has mencionado una cosa de pasada, que a mí me parece, me, también me, me hace estar un poco alerta, y es que esos vídeos que todos vimos en los informativos, cuando los sacó el Washington Post, y luego se hicieron ecos toda la prensa internacional, de esos eh, objetos filmados por aviones de caza... Eh, es una parte mínima de un incidente mucho más complejo con 12 testigos en el USS Nimitz en, uh -huh. en un barco de guerra pero esos vídeos están filtrados por la DIA por la Agencia de Inteligencia de la Defensa la relación de por lo menos tres o cuatro miembros de la Academia Estelar de este grupo que está cogiendo todo el protagonismo incluyendo a, a quien tú has mencionado al doctor Putov que es miembro de la Inteligencia Militar pero es que hay otros que son miembros directamente de la CIA, miembros del Comité de Inteligencia para la Presidencia, o sea, que, que todo esto hace que algunos investigadores norteamericanos, y de esto todavía no me dejan tampoco hablar mucho, eh, estén muy alerta con la posibilidad de que detrás de toda esta información también se pueda esconder una especie de operación psicológica o de... de sí con lo cual no, no, hay que ser muy prudente yo no lanzaría las campanas al vuelo estoy, tan pronto estoy de acuerdo y, contigo, y no solo que hay eso, que ser muy sino que además pero... estos senadores y estos congresistas son tíos muy influyentes son tíos muy muy importantes pero que del fenómeno ovni saben lo justito y cuando sí. tú revisas sus biografías y ves las burradas que han hecho como los presupuestos en sus respectivas eh, delegaciones los gestionen igual A ver, que te queda ganas, sí, claro. Espera, déjame decir una cosa que viene al pelo, y es que eh, no se limita esta acción o este programa al territorio de los Estados Unidos. A mí una cosa que me ha resultado sorprendente, y, y, y la tengo certificada porque Nick Pope fue, en este caso, testigo directo de la recogida de muestras, es eh, que agentes de la CIA se desplazaran... A, ...a el Reino Unido... ...para entrevistarse con dos de los cinco soldados... ...que eh, protagonizaron el famoso incidente Rendelsham ...en el bosque de Rendelsham ...en el que supuestamente aterriza un platillo volante... ...y recogen muestras de sangre de estos soldados... Oh, yeah. ...pretendidamente... Eh, ...para hacer un estudio académico... ...de los efectos que eh, podría tener... Este, este encuentro, ¿verdad?, a, a, a un nivel molecular, o vaya usted a saber qué, eso es lo que le venden a Nick Powe para facilitar, en este caso, el nombre, apellidos y contacto de estos soldados, que como bien sabes son materia reservada, en cualquier eh, informe que se desclasifica se quitan los nombres, hombre, en España son tan totos que los quitan y luego los tenemos en la prensa, pero esa es otra historia, ¿no?, pero, pero es verdad, eh, quitan los nombres y, y detalles eh, digamos que pueden afectar a la seguridad nacional, él se los facilita y es después averigua que son agentes de la CIA los que están haciendo ese muestreo para el aludido eh, Puthoff. Quería decir algo, Juanjo. Sí, yo, bueno, yo quería distinguir como dos, dos niveles dentro de lo que es esta información sobre la actuación de la Marina en relación a lo de los ovnis. Uno sería el nivel de lo que ha sido el propio comunicado que ha hecho la Marina que es muy, muy simple y bastante neutral. Lo único que reconoce es que ha habido varios informes de aeronaves no autorizadas o no identificadas que, que ingresan en determinadas áreas de, del ejército y del espacio aéreo. Y a partir de ahí, lo único que ha dicho es que van a hacer una actualización... De, de los protocolos que, que utilizan para informar de estas cuestiones pero no ha dicho nada más, o sea, se supone que ya tienen algún tipo de protocolo y que lo van a mejorar está en fase de borrador y lo van a distribuir en la flota, pero luego a partir de esto, ese sería el segundo nivel de, de la información, son una serie de declaraciones para tratar de interpretar ...por qué ha hecho este comunicado a la Marina... ...y yo me quedo con unas que me ha gustado... ...sobre todo porque nos habla también... ...de cierta sociología militar... ...y es eh, las declaraciones que ha hecho Chris Mellon... ...que es también otro miembro de la Academia... ...de las Artes y Ciencias de las Estrellas... ...que era un, también un subsecretario... De, ...de la Defensa para la Inteligencia... ...y fue también miembro del Comité de Inteligencia... ...del Senado... ...y él lo que comenta es que se encuentran en ocasiones... ...con determinados pilotos... ...que observan ovnis... ...pero que no informan de ellos porque temen que de alguna manera les perjudiquen sus carreras. Y eso me parece muy interesante, porque de alguna manera sí. también está impidiendo que bueno que se, que se conozca ese tipo de informe. ¿no? Y también luego comenta, y se, se habla él de que hay casos, yo no sé qué información tendrá, pero es muy fuerte, donde habla de datos de satélites y de radares que detectan objetos que van más allá del más 3 de velocidad, que bueno. parece que no están propulsados por sistemas de combustión, Y que, sin embargo, parece que no se le está dando toda la relevancia que, que debiera. ¿no? Entonces, bueno, esto es una interpretación, evidentemente, de, un, de una personalidad de parte, porque decimos que está vinculado a todo este emporio que ahora mismo no está Academia de las Artes y de las Ciencias, pero bueno, que algo debe saber sobre el asunto. Pero también, por otro lado, me desconcierta este tipo de informaciones, Porque si por un lado siempre tenemos grandes ufólogos no, o toda una trayectoria de literatura ufológica que dice que los Estados Unidos están como en el secreto de, del fenómeno ovni, que parece que casi tienen pactos con extraterrestres, Aquí lo que parece es que, bueno, que casi como que se está actualizando ahora mismo, que, que no se sabe tanto sobre el asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso también me llama bastante la, la atención. Pero ¿no? Es normal, mira, aquí en España existen, yo vuelvo a admitirme a, a lo que conocemos, hay unos, unos cuestionarios que se llaman los Airmis. Los Airmis son los cuestionarios que llevan todos los pilotos en esa maletita cuando uh -huh. los vemos por el aeropuerto. ¿Cuanto pero... un objeto desconocido se acerca mucho a un no avión? No exactamente. Cuando se producen incidencias aéreas. Incidencias claro. aéreas que pueden ir desde un intento de secuestro, un fallo en los motores o un tráfico no identificado, claro. Y luego está la IG-40-5, que ya es una, un, un cuestionario enfocado en concreto hacia el fenómeno OVNI. Yo me imagino que los americanos tendrán también unos cuestionarios genéricos y luego habrá que... No, fueron pioneros a la hora de investigar este tipo de asuntos en diferentes agencias. Y en de, pilotos, de hecho, la IG es copiada de la JANAP-146, es decir, que, claro, por eh, eso digo eh, que eh, lo tiene. La IG, digamos, eh, la IG-40-5 eh, eh, es el cuestionario, lo que tiene que completar alguien dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad sí, del, del Estado del, aire, del ejército fundamentalmente y otros también sí. eh, civiles pero cuando hay una investigación oficial sobre un fenómeno no identificado en cuanto a lo que decía Juco que eso. es muy importante es cierto que para la mayoría de los pilotos que ven es un ovni es un marrón, marrón. es un marrón pero no solo a, a ese tema yo siempre pongo el ejemplo del caso Manises en que Javier Lerro de Tejada tuvo que sufrir que en su proceso de divorcio su mujer utilizase para minar su credibilidad fíjese ustedes si mi marido veía marcianos cuando estaba de servicio no o sea que evidentemente es normal que los pilotos prefieran que se desacredita la boca. las las noticias escuchamos en la actualidad en Nos Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continúa la rosa de los vientos en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa continuamos en la tertulia cero continuamos en la rosa de los vientos eh, por cierto En la página web, en www.ondacero.es, ahí está, la tertulia de la semana pasada, ha sido un exitazo, eso que comentamos, bueno, la Semana Santa, eh, sonaban los tambores, y quisimos eh, no estar tan tristes como, eh, parece que es Semana Santa hay que eh, llorar y lamentarse, pues no, hay que reírse, ¿no? Y... Y, co y la tertulia le hicimos, eh, el comienzo de la tertulia estuvimos hablando de la guru de moda en todo el mundo, gurú, o sea, una persona que estuvimos eh, contando que había tenido una aparición y que a partir de esa aparición había eh, desarrollado su, pues, su, su, su, su cosa, maricondo. Eh, Y no está Miguel Pedrero, que fue la persona que nos eh, contó cosas, pero ha sido un exitazo tremendo. Y los comentarios de los oyentes, con los Rosavientos, encantó lo que comentamos, eh, mandamos mandaron unos chistes, unos eh, comentarios divertidísimos sobre Maricondo, que su fundamento como nueva gurú, como la gurú más seguida en el mundo, es eh, precisamente el deshacerte de lo que no hace falta, eh con compartir, puede ser eh, vivir eh, sin nada, puede eh, vivir con muy poquita cosita, ese como llevar a la mística, y llevar a la religión el minimalismo, ¿no? eh, lo que defiende Maricondo, entre los eh, muchos eh, mensajes fantásticos que hubo durante el programa, durante la tertulia, y luego he estado viendo algunos, eh, pero ese que, claro, ella defiende mucho el minimalismo, tirar cosas, y dice, uno era. Maricondo entra en el Vaticano y los mete en el pesebre. <risa> <risa> y, y después estuvimos hablando sobre reliquias, y dice, eso pasa porque no estuvo Maricondo en la casa de Jesús, eh, si no, no habría tantas reliquias. <risa> y, pues, hubo comentarios ahí muy buenos, eh, y tenemos eh, que hablar más sobre estos gurús, estos eh, personajes que se hacen de oro, o no, el caso de Maricondo sí, pero, y dicen un poco, eh, no tonterías, sino poyeces ¿No? eh, de verdad o sea, bueno, a ver, lo, eh, eh, lo interesante quizás eh, era lo que comentó también miguel al margen del método que utilice el, el origen de ese método que se supone que era por una especie de revelación una, sí, claro, eso quizás sea lo interesante porque el dios, sí. de, el dios del orden que yo lo he buscado en los panteones teológicos <risa> griegos y no me sale a menos del dios del orden este no lo conocía yo pero vamos es un método muy muy sencillo muy muy simple bastante lógico pero sin embargo claro lo, lo trata de como de legitimar a través de esa de esa revelación ¿no? que para hacerlo como más ascendente hombre, es pues como lógico. maricondo se venga a mi casa le entra un infarto vamos <risa> porque esto es una leonera Yo no sé si es muy lógico un método que prescribe deshacerte de todos los libros, menos los que te quepan una pequeña estantería. A mí eso es lo que más me rechina de todo. Eh, eh, sobre todo esa filosofía que existe detrás. Eh, claro que tenemos cosas que no nos sirven. Claro que hay cosas en las que nos eh, podemos eh, deshacer, pero es quitar el valor sentimental a las cosas. Algunas cosas están unidas a una serie de experiencias, a una serie de... Eh, forman parte de tu vida. Eh, algún objeto que, que tienes forma parte de tu vida. No hay que deshacerse de lo superfluo hay que deshacerse de lo que no sirve de nada pero no que, que venga esta a decirnos que hay es superfluo ella yo me quiero deshacer del resfriado y no hay manera claro, sí, pero, <risa> pero podrías son... vivir sin él sí, sí lo, sí, lo eh. sé claro, claro, él, pero es que me ha cogido cariño mejor, me cariño y <risa> podrían vivir los ingleses bueno evidentemente que Stonehenge. Verás. Oh. <risa> bueno, pues no sé, supongo que sí. Pero bueno, han salido eh, estas... Eh... Stonehenge es el monumento arqueológico más importante del Reino Unido y según este estudio, según esta investigación, eh, cada vez que sale Stonehenge, digo, se, siempre estamos sacando noticias de, de lo mismo. Stonehenge lleva en la actualidad algo así como... Pff, 7.000 años, es más antigua la actualidad sobre Stonehenge que Stonehenge pero es que la última investigación fue quienes construyeron ese monumento de piedra pudieron ser españoles bueno, eso claro, es el, el titular de prensa, ¿no? para traer la atención ya, sobre, la noticia, sobre la noticia pero a mí lo que me ha sorprendido es que justo en estas últimas semanas se han reunido como tres estudios que, bueno, son más amplios, que tienen más trasfondo que este titular y que tratan un poco de desentrañar el, el misterio Eh, acerca de las sociedades que están detrás de la construcción de los megalitos, ¿no? de los grandes megalitos que hay en, en Europa. Eh, nosotros tenemos aquí en, en Occidente un, un fenómeno arqueológico verdaderamente enigmático que es todos estos grandes megalitos que los tenemos en versiones como el Stonehenge, en, en forma de dolmenes, en forma de, de cronlets, de menires, de, de túmulos. Y lo más fascinante, también a la vez que lo más extraño, es que están distribuidos a lo largo de todo lo que sería la cornisa atlántica. Tenemos desde, desde la zona de Huelva, Cádiz y Málaga, Eh, grandes túmulos, grandes megalitos seguimos todo, vamos avanzando hacia el norte y llegamos hasta las Orcadas está ¿no? más allá de, de, de las islas del norte de Escocia y sigue habiendo allí también túmulos y megalitos entonces esto es algo bastante enigmático, puesto que hay muchas teorías acerca de, bueno, por qué se distribuyó esa manera de, de tratar la piedra y qué, qué significados, qué mensajes hay asociados a esas construcciones arqueológicas. Y bueno, sobre ello, claro, evidentemente estamos ante culturas agrafas, ante culturas que no han dejado ningún tipo de escrito, y por lo tanto solamente podemos tratar de, de intentar interpretar esos yacimientos como podemos, en muchas ocasiones eh, proyectando nosotros nuestras ideas sobre, sobre esos yacimientos, sin saber realmente que es lo que, que estas personas pensaban. Y lo que ha ocurrido ahora es que bueno, pues en estos días se han publicado varios estudios que han tratado de utilizar la genética para, para tratar de, bueno, de, de alumbrar algún tipo de luz a este fenómeno que, como digo, es bueno, bastante, bastante misterioso. Y bueno, uno de ellos es eso que, que estabas comentando. Se ha hecho un estudio comparativo sobre el ADN De, de población eh, de restos de, de diferentes eh, cadáveres ¿no? eh, eh, antiguos y se ha tratado de comparar con también la población genética actual ahora mismo dentro de los estudios genéticos eh, bueno, los estudios genéticos están aplicando mucho a la, a la paleontología, se está utilizando se aplicando mucho a la arqueología y están aportando pues nuevos conocimientos que antes no se tenían a partir de las nuevas técnicas genéticas, sobre todo pues a partir de, de los años 90 ¿no? que se empezó a introducir en la arqueología. Y bueno, lo que han tratado de, de... Realmente digo ya, hay tres que estarían relacionados con esta cuestión voy a ir un poco rápido así sobre ellos El primero, que es el que estábamos comentando este un poco que trata de ver cuál sería la paternidad del Stonehenge pues este estudio eh, de ADN es un estudio comparado Y han tratado de ver cuál sería el desarrollo de estas sociedades en el momento más o menos de cuando, cuando se construyó el Stonehenge. Y lo que han detectado, analizando esos eh, restos encontrados en diferentes lugares de, de Europa y de, y de Turquía, pues que hay, han tratado de ver cuál sería el itinerario de esas poblaciones. Más o menos la tesis que está más asentada es que cuando se, des, cuando se descubre la, la agricultura en Oriente Próximo, aquí en el resto de en Europa, lo que teníamos era mmm, cazadores y recolectores. El desarrollo de la, de la agricultura hace que vaya, se empieza a desplazar una población eh, hacia Europa trayendo ese conocimiento, pero lo que no estaba muy claro era si era población que realmente venía y se instalaba trayendo ese conocimiento de la agricultura o bien lo que se traían eran las ideas, es decir, mmm, las comunidades de, de agricultores, de cazadores-recolectores, perdón, que estaban aquí asentadas, aprendían las técnicas agrícolas y se desarrollaban. Bueno, pues este estudio genético lo que viene a decir es que lo que hubo fue realmente una invasión de población. Poco a poco hubo una corriente migratoria que vino de la zona de Turquía, de la zona de Anatolia, por este estudio, como digo, comparado ¿no? de, de genético, y detectan que hubo por lo menos una primera una primera rama de esta migración que se instaló en la zona del Danubio, en más o menos en la Europa Central, y luego hubo otra segunda rama ...que seguramente fue por la zona de... ...fue por el Mediterráneo... ...casi de isla en isla... ...hasta llegar... ...un primer lugar de ocupación y de asentamiento... ...sería la Península Ibérica... ...y después... ...de la Península Ibérica... ...pasó a Gran Bretaña... ...y fue en ese momento cuando eh, seguramente, eh, bueno, pasó también a, a la zona de, de Francia y fue seguramente en ese momento cuando, por las características, un poco por la cronología cuando se construyó Stonehenge entonces de ahí viene un poco el titular de que podrían haber sido españoles o portugueses los autores del de Stonehenge pero es que luego hay más, ¿no? ha habido un estudio muy, muy interesante que se ha hecho con tumbas megalíticas que han comparado también los restos eh, encontrados en los cadáveres, los restos fósiles orgánicos que hay en determinados túmulos megalíticos de Irlanda y de Suecia. Y se han encontrado que están emparentados genéticamente. Y que incluso la población que estaba enterrada dentro de los mismos megalitos, hasta al menos durante 10 generaciones, era también parientes. Entonces han llegado a la conclusión, de momento, aunque esto habría que extenderlo porque se han estudiado solamente unas cuantas tumbas, pero lo que han eh, en concreto han sido cinco tumbas megalíticas y 24 individuos. Lo que ellos vienen a decir es que había una serie de población que se dedicaba a hacer los túmulos megalíticos, que eran además población que también ya manejaba la agricultura y que no se llegó a mezclar con la población de cazadores y recolectores. Es decir, hubo una corriente migratoria que trajo una nueva forma de entender el más allá, que trajo unas nuevas prácticas funerarias asociadas al mundo megalítico, como forma de expresión, no se mezcló, no interactuó con los cazadores y recolectores que seguirían teniendo sus propias creencias, y sin embargo estos agricultores venidos de Extremo Oriente, aunque luego ya bueno fueron sucediéndose las generaciones, siguieron emparentándose entre ellos y no llegaron a mezclarse con el resto de, los, de las otras poblaciones autóctonas que había aquí. Y luego finalmente hay un último estudio, que en este caso es de hecho a través de, de Carbono 14, donde se ha hecho un gran, una gran investigación, esto lo ha hecho una investigadora Eh, que es eh, Bettina Schultz paulson de la Universidad de Gotemburgo que ha estado analizando ha estado tratando de atar y fijar cronológicamente diferentes tumbas megalíticas de la zona del, del canal de la Mancha, de Francia, de Córcega y Cerdeña y después de datarlas, durante bastante tiempo ha llegado a la conclusión de que los, las estructuras más antiguas megalíticas estarían en el corazón de Francia más o menos en la zona de la cuenca de París Y que allí, seguramente, piensa ella, fue donde va a salir esta idea, va a salir esta idea de, de practicar el megaletismo. Eh, se van a construir estos estos monumentos a partir de una especie de cultura desconocida, que seguramente tenía un mayor desarrollo tecnológico y conocimientos de navegación superiores al del resto de población autóctona. Y a partir de ahí sería el principal foco de radiación. ...de esta práctica hacia el resto de, de la cornisa cantábrica, ¿no? De, perdón, de la cornis, de todo lo que es la cornisa, todo lo que es el área esta, la franja de, del Atlántico. Entonces, bueno, como digo, son tres estudios que no son eh, compatibles entre sí... ...porque, bueno, también nos movemos en miles de años de fechas, pero que están tratando de, de ver quiénes eran las personas que, que construyeron... Pero estos, que podían estos, venir, estos, venir de sí. la península ibérica y de la parte norte, más o menos. Bueno, eh, en un primer algunos... itinerario, en primer, una primera estancia, sí que estarían allí en la península ibérica. Ese sería el primer estudio, sí, que, sí, sí. Que, y luego a partir de ahí ya se empezarían a distribuir, viniendo a, a, de Oriente eh, Próximo. que vienen a certificar un poquito eso a otro nivel, pero que tuvo mucho que ver con el origen de las civilizaciones, y las civilizaciones hispánicas del norte de la península eh, se extendieron mucho, seguramente por su situación geográfica, ¿no? Claro. Eh, eh, fíjate, no. Stonehenge lo construyeron gallegos. <risa> bueno, es que eh, seguramente, como lo, lo interesante de esto es que estamos hablando de que siempre pensamos como que las poblaciones prehistóricas, Eh, están como muy aisladas, que se trabajaban prácticamente con, el, eh, con lo autóctono, con lo más inmediato, prácticamente se fomentaba el autoconsumo. Y lo que nos está mostrando todo esto es que esto de la globalización es más antiguo de lo que creemos, ¿no? Y se producen intercambios que aquí la cuestión estaba, y un poco la gran, el gran debate era, ¿hay un intercambio de ideas? ¿Hay un contagio de ideas? Es decir, ¿la población se queda tal cual en Próximo Oriente y son las ideas las que viajan? o también es una población la que viaja con las ideas y se impone en el lugar. Y, y estos estudios el... parece que van más en la segunda línea, ¿no? Y para ese intercambio de ideas en el pasado no les hacía falta Internet, aunque en el futuro, Joseph sí era falta. Y que Internet, además, esté conectado al cerebro. Bueno, Internet ya, ya nos hace falta prácticamente para todo hoy día, ¿no? Pero eh, si no teníamos bastante contaminación eh, cibernética... Ahora un grupo de investigadores de Estados Unidos, de Rusia, de Australia, 12 en concreto, se han puesto manos a la obra para el diseño de la nanotecnología aplicada, en este caso, a mandar nuestros pensamientos, nuestras acciones a la nube. Y voy a tratar de explicarme. Lo que han publicado estos 12 científicos en eh, Fronteras de la Neurociencia es que es el diseño de unos nanodispositivos que entrarían en el cuerpo a través del sistema vascular, es decir, a través de nuestras venas, de nuestra sangre, tendrían la capacidad de autoinstalarse en las neuronas específicas y eh, crearían lo que llaman un interfaz cerebro- nube. Estas, estos dispositivos eh, nanotecnológicos eh, transmitirían y recibirían a través de wifi toda la información que hay en Internet. Tú imagínate, por tanto, que en un momento determinado ya no necesites del teléfono móvil eh, o de la tablet o del ordenador para consultar cualquier historia en Google. Tú podrás pensar en Google abrir Google, consultar toda la biblioteca de Internet, mandar emails, por lo tanto, transmisión de pensamiento a distancia, ¿eh? telepatía, sin, sin, sin que sea una telepatía en términos de parapsicología o paranormal, sino mm, un WhatsApp, un, una, un e-mail, o simplemente la transmisión de pensamiento a través de esa interfaz nube, Y eh, toda una serie de eh, procesos como podría ser el tratamiento de imágenes, la localización GPS vamos no te ibas a perder eh, nunca más y además con la ventaja de que no, no te quedarías sin batería porque dependen de, de tu cuerpo ya no, no vale que de... descargarnos programas como en Matrix para ahora aprender a pilotar un F 14. Pues mola bajas, que, digas lo, Programa, sí, sí, mola que digas lo de Matrix, porque los, los investigadores se refieren... <risa> Algunos eh, son tan a, pesados, a... que como encima te cuento de tutoriales... <risa> <risa> <risa> no, pero este grupo de investigadores se refiere precisamente a su interfaz como, como un intercambio de información al estilo Matrix lo dicen así en el en el trabajo ¿no? de, de hecho han habido intentos previos en, en la generación de interfaces eh, que permitan precisamente esa conexión a internet ellos lo trabajan sobre todo en, en la idea de esa nube de un conocimiento global que pueda ser accesible desde cada uno de los seres humanos pero claro y esto no lo dicen ellos, eso lo pienso yo, también tiene sus eh, claros eh, problemas, porque eh, si ya había hace un par de semanas una noticia que permitía hackear eh, los cerebros humanos, pues ahora con mayor sentido, es decir, si esto pasa por una transmisión eh, wifi, bueno, es tan fácil, fácil entre comillas como vencer el el código de encriptación Como lo hacen los hackers con el router de tu casa para chupar la señal o como lo hacen para cualquier wifi en, en abierto y podrían acceder perfectamente ya no solo a tus emails, ya no solo a tus fotos porno, no, no, podrían meterse directamente en tus pensamientos que es una idea eh, realmente asombrosa pero a la vez muy conspiranoica porque permite manipular todo aquello que tú quieras manipular en tu cerebro no en vano yo creo que el concepto de fake news se podría ver multiplicado por 10 a la vigésimo quinta vez quiero decirte si todo depende de la información que consultemos, para qué vamos a esforzarnos en pensar, en sumar, en restar en multiplicar, en dividir, ya no te digo en hacer logaritmos neperianos o en <risa> o en eh, integrales de segundo nivel porque eh, todo ello sería muy fácil accediendo a través de nuestro cerebro y lo que es peor dicen ellos que todo esto estaría o sea, la tecnología ya está falta vencer eh, el, el tema sobre todo de la transmisión de la potencia de transmisión pero ellos calculan que en dos décadas en 20 años estaríamos conectándonos todos cerebro a cerebro ¿para qué vamos a hablar? Alan. nos situamos en un avión en un tiempo en la guerra fría ¿y qué pasó? pues eh, pasó lo que vamos a contar a continuación y lo que pasó fue que gracias a eso gracias a ese avión espía se descubrió Manuel un tesoro arqueológico muchos tesoros en realidad y esta es una noticia muy muy muy interesante a mí me parece muy sugerente porque esta misma semana, casualmente, antes de ver la noticia, esta misma semana eh, yo visitaba el centro de estudios de la Guardia Civil en la sede de, central de la, de la Guardia Civil en la calle eh, Guzmán el Bueno, en Madrid, siguiendo la pista de una serie de casos OVNI, ¿no? Esto fue esta misma, esta misma semana. Porque en los archivos históricos de instituciones militares... Eh, existen una serie de informaciones que han sido desclasificadas, que ya están al acceso de los investigadores, y que ahora algunos eh, estudiosos, algunos académicos, han descubierto que ahí se pueden encontrar cosas realmente interesantes. Y acaba de publicarse un, un trabajo en la revista eh, Avances en Arqueología Práctica, realizado por Emily Hammer, de la Universidad de Penn State, y Jason Ur, de la Universidad de Harvard, que pensaron esto mismo, pensaron que durante la Guerra Fría existieron unos aviones, los U-2, eh, conocidos como Dragon Lady, que eran aviones que volaban a, a muy alta altitud, monoplazas, aviones espía, que tenían la misión de tomar fotografías, eh, con la máxima definición posible, de silos de misiles, de bases militares, de los eh, rusos y de los, de los soviéticos, entonces, y de los chinos, ¿no? Esos aviones protagonizaron episodio, episodios memorables de la historia sí, del sí, espionaje... Sí, sí. Eh, También fueron los responsables, en concreto, estos aviones de muchos incidentes OVNI, y esto es algo que la CIA ha reconocido, hace, hace, hasta hace muy poco, eh, la única información, la única entrada sobre UFO que aparecía en la página web de la CIA era un informe en el que reconocían cómo se habían beneficiado de la confusión que generaban los U-2, los, los Beard, todos aquellos aviones espía de los años 50 y 60, no solo en testigos civiles, sino incluso en pilotos, que realizando una ruta aérea en una aerovía convencional, de repente veían a muchísima más altitud un objeto brillante que reflejaba la luz del sol, que no tenía ninguna notificación, porque ahora claro, eran aviones espía, no van a decir, oye, somos un avión espía, claro, no había no planes de vuelo, no había notificaciones, entonces técnicamente eran ovnis, incluso para esos pilotos. Bueno, pues esos aviones espía, como este, estos U-2, hicieron miles, quizá millones de fotografías de Oriente Próximo, y esas fotografías, ahora estos investigadores de, de la Universidad de Penn State y de Harvard, lo que han ido es irse a los archivos militares coger esas imágenes de los años 50 y 60 y hacer un viaje en el tiempo ya que gracias a esas fotografías tomadas hace décadas han podido rastrear ahora cómo era la superficie de Siria, de Irak, de Jordania en esos años 50 y 60 y descubrir auténticas joyas arqueológicas que ahora ya no existen Es una, una cosa francamente sorprendente. por ejemplo, en, esos, en esas fotografías, ellos decían en, en, en, este artículo, en Avances de Arqueología Práctica, que las fotos brindan una mirada fascinante al medio oriente hace varias décadas, mostrando, por ejemplo, el histórico Alepo. Alepo es una ciudad, era, era una ciudad bellísima, espectacular, eh, en Siria donde quedaban todavía los restos de, de la, del imperio de la reina Zenobia que plantó cara al imperio romano y que Estado Islámico y la guerra civil que se está viviendo en Siria desde hace, desde hace años, arrasaron en su momento Alepo, Helms, Damasco, las grandes ciudades de Siria donde, por ejemplo, en Damasco nació el cristianismo uh -huh. el cristianismo no nació en Jerusalén nació con la visión de Saulo de Tarso en Damasco Eh, eh, todos esos enclaves arqueológicos que podíamos haber visitado hace unos años han desaparecido y estaban recogidos en estas fotografías tomadas por los aviones espía en la Guerra Fría pero había mucho más había por ejemplo, ellos han descubierto eh, en Jordania en Irak canales de, de traslado de agua eh, trampas para animales de hace 3000 años que fueron fotografiadas por los aviones espía en su momento que aparecen registradas en esas fotografías pero con todos los conflictos bélicos que han tenido lugar en Oriente Próximo y en Oriente Medio en las últimas décadas han ido desapareciendo ¿no? entonces este uso arqueológico de esas fotografías tomadas por los aviones espía es como un viaje al pasado para recuperar Los, las pistas, los, los, los elementos arqueológicos que existían a mediados de los años eh, 50 y 60 del, uh -huh. del siglo pasado y que ya no existen porque los hemos destruido. Así que es una noticia realmente sorprendente. Vamos a seguir hablando de arqueología porque vamos a seguir hablando del pasado, Juanjo, cuando se conocía el magnetismo, hace dos mil años. Bueno, pues esta es una noticia a mí me, me resulta muy interesante porque revela eh, una serie de facetas de lo que son las creencias religiosas en el pasado, mezcladas con la arqueología, también un poco con la ciencia, que también, bueno, yo creo que, que muestran cómo se construye un poco lo maravilloso, ¿no? cómo se puede construir lo maravilloso. Es que, bueno, ahora mismo se, se ha hecho un estudio que realmente, bueno, se lleva como 40 años trabajando en ello, pero ahora es un estudio mucho más revelador, a partir de unas estatuas, unas figuras que son las llamadas barrigonas son unas figuras que, que aparecieron en En, más o menos en la zona de, de Guatemala, en Mesoamérica. De botero, y, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, tiene, están relacion, algunas de ellas están relacionadas con el mundo del misterio, ¿eh? porque ahí es donde apareció una especie de supuesto Moai de Monte Alto, del que hay una fotografía. Sí, sí, sí, es cierto. Eh, justo, ¿eh? que no Perdona, se hecho muy bien. Hay dos. Bueno, es verdad, es verdad. Hay dos, colega, hay el dos. ojo crítico consiguió la segunda, eso sorprende. ¿A Aquí ahora ya te va interesando más el caso. Sí, sí. sí, sí. No, a, mí, a, a mí los botijos siempre me han interesado. <risa> bueno, pues resulta que en el año 1976, en Encontró, en, en una zona en el estado de Chiapas, en México, se encontró primero una cabeza de tortuga esculpida en, en piedra, que ya tenía una serie de propiedades eh, magnéticas. Luego después, en una, en una zona como unos 150 kilómetros al sureste, en esta zona que comento de Monte Alto, en Guatemala, aparecieron otra serie de... de cabezas también famosas y estos barrigones, que son unas figuras muy grandes, ¿eh? pueden llegar a medir hasta dos metros, eh, tener, pesar como unos mil kilos, y estas figuras, que son. estaban ahí esculpidas, pues resulta que algunas de las que se empezaron a, a descubrir en aquella época, como digo, en los años setenta, se vio que tenían como ciertas propiedades magnéticas en algunas partes de, del cuerpo. Entonces, eh, se dataron y más o menos se calcula que deben de tener unas. deben ser como del año 2000 a.C., antes de Cristo, según esa datación. Y lo interesante es que ahora, 40 años después, pues se han hecho nuevos estudios con otra serie de, de cabezas. Ahí alrededor de, de. cabezas y de, de estas figuras con que digo estos barrigones. Se habla de que hay, como puede haber como un centenar, más o menos, de piezas. Lo que pasa es que ahora se han analizado eh, en concreto. se han analizado cuatro cabezas y tres barrigones. Y lo que se ha descubierto de este análisis, en el que han participado varias universidades de, de Estados Unidos, por ejemplo, de Harvard, Yale, el Instituto Tecnológico de, de California, también el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, han hecho un análisis de estas piezas y han, se han dado cuenta de que son magnéticas, pero en determinadas partes concretas de las figuras. Por ejemplo, las cuatro cabezas se ha visto que tienen un polo magnético norte, situado en, en, la, en las sienes derechas, Tres de estas cabezas también tienen polos magnéticos sur por debajo del oído derecho. Y la cuarta tiene un polo magnético sur en la sien izquierda. Dicen que, claro, que esta, esta distribución de estos polos magnéticos no puede ser producto del azar, sino que, intencionadamente, se buscaba que tuvieran esa configuración magnética. Pero, perdóname, sí. eh, hablamos cuando hablas de polos te refieres a imanes. Sí, sí, claro, están magnetizadas. Es decir, esas partes concretas de las estatuas, estamos hablando, como digo, sí. de estatuas muy grandes si tú acercas allí un, un imán reacciona, o sea, acercas hierro y efectivamente uh -huh. tienen, lo atraen ¿no? o sea por lo okay, tanto tienen wow. características magnéticas pero lo interesante es cómo se llega a ese punto que ahora, ahora os comentaré y luego, si estos son las cuatro cabezas que han analizado tenemos tres barrigones y los tres barrigones se ha detectado que dos de ellos tienen polos magnéticos norte y sur Eh, a menos de 10 centímetros uno del otro cerca del ombligo y la tercera, el tercer, la tercera estatua de este barrigón tiene un polo magnético norte ubicado en la parte posterior del cuello bueno, la conclusión es que esto es intencionado que realmente estas eh, estas piedras se han, se han magnetizado ¿y cómo lo hicieron? pues exponiéndolas a descargas eléctricas atmosféricas es decir, buscaron que cayeran rayos en determinadas partes de estas, de estas estatuas. Sí, claro, claro, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy chiquita. <risa> claro, claro. Entonces la cuestión está en que, bueno, como de nuevo nos encontramos ante una cultura que es eh, ágrafa, que no tenemos ningún texto que nos diga por qué se hace, la hipótesis que manejan los arqueólogos es que estas, estas figuras representan a los parientes, a los antepasados, se les brindaba algún tipo de culto. Pero claro, ¿qué se quería demostrar con ello? Bueno, pues la idea es que se les debía acercar, es una hipótesis de trabajo, se les debía acercar algún tipo de, de material de hierro para que, de alguna manera, como que el pariente manifestara su poder. Y entonces se buscaba, como digo, que se quedaran magnetizadas en puntos concretos, o se aprovechaba que estaban magnetizadas en puntos concretos, el artesano lo que hacía era identificar esas partes que estaban magnetizadas atrayendo algún cuerpo que estuviera que fuera de hierro, y de esa forma detectaba que en esos puntos concretos ya estaba magnetizada la roca y luego a partir de ahí tallaba para que en esas posiciones concretas correspondieran a esas determinadas partes del cuerpo. Entonces, es muy interesante porque, claro, estamos hablando también de una sociedad, sabéis que no era una sociedad que manejara el hierro, o sea, el, el hierro llega, la edad de hierro llega cuando llegan los conquistadores españoles. Eh, allí el hierro en principio no se utilizaba, se utilizaba muy poco, porque sí que hay algunas minas, De, que tienen hierro Pero el hierro se utilizaba prácticamente como adorno Lo utilizaban las élites Pero no no había una metalurgia del hierro que, Del estilo que se utilizaba en, en Occidente ¿no? Donde hay toda una industria Que luego se desarrollaron en armas y tal ¿no? Aquí se utilizaba, sí que hay algunas muestras De uso del hierro, pero de tipo ornamental O de tipo más bien ideológico Y asociado a las élites Pero claro, aquí ahora tenemos un nuevo uso del magnetismo del magnetismo que además, según estos cálculos sería el primer uso o el uso más antiguo del que tenemos constancia del magnetismo en todo el planeta porque sí que se sabe que por ejemplo el mundo griego conocía el imán por supuesto conocemos la brújula de, de los chinos, pero ya nos vamos al siglo IX siglo VIII, siglo IX, pero eso sería el primer uso y además con un fin, como digo, muy maravilloso, que es tratar de alguna manera de demostrar que el antepasado eh, tenía un tipo de poder y demostrar que tenía esa capacidad, ese poder, esa piedra De atraer algún tipo de objeto y con ello fascinar también a los que estuvieran allí, devotos o, o algún tipo de, de personas que estuvieran rindiendo culto no a esa, a esa piedra. Pues fíjate que me parece maravilloso, y, y cuando hablabas de magnetismo, a mí, no sé por qué, se me había venido a la mente la idea del magnetismo animal, de Mesmer, ¿verdad? Uh -huh. Aquel, aquel uh, hombre que en el siglo XIX dio los primeros pasos a lo que podríamos llamar la hipnosis. Y recordé que eh, Héctor González, que es un psicólogo y um, responsable de la unidad de procesos cognitivos de la Complutense, en un libro muy interesante que se llama hipnosis, mitos y realidades, eh, desarrolla la idea de que en el templo de Comombo, en Egipto, sí. que si alguno lo ha visitado verá que en sus paredes hay mucho instrumental médico inscrito allí en, en forma jeroglífica, eh, se habla en alguno de esos jeroglíficos de el magnetismo pero del magnetismo, digamos, animal. Sí, el sonambulismo pases, también que se llamaba. Efectivamente, de los pases magnéticos. Uh -huh. Pero, mm, con lo cual, era la primera referencia, decía él, de la, de la hipnosis en, en, en tiempos, pues estaríamos hablando, pues, prácticamente 3.000 años atrás, pero esto que estés diciendo tú es absolutamente novedoso y, y, y chapó, o sea, sí, me, me creo que, muy sorprendido. Sí, yo creo que es un poco también casi una especie de, de uso de, de, de truco de ilusionismo, ¿no?, de efecto de ilusionismo, ¿no? Pero vamos, si realmente, a ver, todo esto estamos hablando, como decimos, una hipótesis, y realmente no sabemos si se hacía realmente ese ejercicio de atraer algo, ¿no? y ver cómo realmente el, el pariente, el ancestro, eh, ahí petrificado, pues demostraba ese poder, eso no lo, no lo sabemos, pero sí que pero tiene es una que... conjetura que entra dentro de lo probable, porque eh, por ejemplo ahora que he venido de Turquía estuvimos visitando el el, el Apollonium, que es una cuevecita sí. eh, que utilizaban los sacerdotes precisamente para hacer valer su poder y cuando entraban los pobres animalicos o algunas personas que iban al sacrificio para senternos, entraban con los sacerdotes, pero solamente salía el sacerdote porque hay una serie de gases que los sacerdotes conocían que oscilaban entre el 5% a la entrada de la cueva y el 90% de toxicidad en el interior donde eh, evidentemente ellos decían, mira, yo soy mágico, tengo aquí la conexión directa con, con, con el Dios y por lo tanto yo me salvo aquí el que no está el que trae consigo sus pecados pues termina como este aquí muerto intoxicado ¿no? es decir todo sacerdote ha hecho valer un, una especie de, de efecto mágico, de ilusionismo, para convencer a la plebe eh, de, de, de que deben de tenerle un respeto y eh, un eh, miedo, ¿no? Si no, pues la religión no hubiera funcionado todos los años que ha funcionado. Además, ahí, en el caso que tú comentas, eh, Joseph el gas era más pesado, y entonces se colocaba en la parte baja, y por eso los animales que, estaban, que llegaban como mucho a la cintura de, del ser humano, High eran land. los que respiraban Respiraban, respiraban ese gas y claro, se, se morían. Este experimento del que vamos a hablar, no sé cómo calificarlo, pero es cuanto menos es sorprendente unos animales, unas cabezas de animales, muertos, fallecidos, pero han revivido. ¿Cómo se ha conseguido, Silvia? Pues, eh, que sepamos, no tenemos de momento doctores Frankensteins entre nosotros, pero... A ti la voz ya te va un poco Frankenstein, ¿eh? <risa> ¿Me llamas Frank, querido, Joseph. Frank, el hermano Frankie. de Albert, ¿no? El hermano de Albert. Pero eso, eso es de cantar, eso es de cantar. A eso sí, ¿eh? Además no se me da nada mal. Me pongo la medalla. Bueno, el caso es que realmente eh, es un experimento que han conseguido realizar en Connecticut, en Estados Unidos... Y es un, un estudio, un estudio que ha dirigido concretamente el neurólogo Nenad Sestan. Él es eh, catedrático nada más y nada menos de la Universidad de Yale. Y bueno, pues eh, los resultados los ha publicado en la revista Nature. La investigación la ha realizado con 32 cabezas. En todo momento han procurado que haya una ética animal porque no han sacrificado animales, sino que han cogido del despiece cárnico estas cabezas o sea, han cogido las cabezas colgando por ahí, pues, fantástico, han no, <risa> las... los derechos. No, lo que se supone es que eh, de los cerdos que había, que hacen las chuletas, los chorizos sí, y todo lo, lo correspondiente... Voluntarios, eran cerdos voluntarios. Eh, voluntario. Exactamente, pero, pero, y... voluntario, o sea, pero imagínate si además ya de por sí... De, lo sacrifican para hacer la chuleta pues se sacrifican a otros solamente para hacer el experimento no, claro claro ya. Eh, por lo menos ahí han tenido esa pequeña ética de tirar ya de unas cabezas bueno, estas cabezas eran 32 ¿Qué? en sí. concreto que lo maten otros y, y, y ya hago el experimento yo Oye, no, si por... la puñeta es que te cojan para hacer un experimento para, para trocearte, para acercarme y luego te resuciten para hacer más experimentos sí. bueno, Dejad, eh, dejarme ya, ahora, dejarme, ahora, ahora os voy vivir, no, dejarme morir. ahora os voy contando detalle bueno, son 32 cabezas Que, que han rescatado y que llevaban ya muertas cuatro horas ¿Vale? una vez muertas esas cuatro horas lo que ellos hicieron es intentar a ver si conseguían revivirlas ¿cómo lo han hecho? por lo que han creado ha sido un diseño que lo llaman circuito de perfusión y bueno pues esto lo que hace es que está bombeando al cerebro este cerebro muerto, eh, una solución. Y esta solución pues hace como una especie de, de sangre sintética. que es lo que le incluyen? Pues le incluyen hemoglobina con oxígeno, nutrientes y medicamentos de función citoprotectora. Bueno, pues eso lo ponen a temperatura ambiente y consiguen poco a poco ese riego sanguíneo que, ten, que no tenía esa cabeza. En esas cuatro horas que llevaba muerta. Lo que se supone que repara este circuito de sangre sintética, como yo le puedo llamar, es esa anoxia, que sabéis que es eh, la falta de oxígeno de cualquier tejido. Entonces, ¿qué es lo que logran con, con todo esto? Pues lo que logran es que poquito a poco, pues el, el, con ese cóctel que, que está recibiendo el cerebro, pues que vaya recibiendo ese poco de oxígeno, esa poca de sangre, y va un poco pues reanimándose, ¿no? Entonces lo que han conseguido es que durante seis horas que le van metiendo este cóctel, ...pues eh, lo, que, lo que hace es que el órgano... ...no es que reviva del todo... ...pero sí consigue pues una serie de cosas... ...como por ejemplo... ...reduce la muerte celular de ese cerebro... ...porque con eso que consiguen... ...es como que se está regenerando de alguna manera... ...también pues se eh, restaura esa función molecular... ...también la actividad sináptica espontánea... ...y la vascularización... ...o sea que tiene una serie de actividad no se recupera del todo. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es que le meten en ese producto, en esa especie de, de sangre sintética, le meten un producto para que no se recupere neuronalmente. ¿Por qué? Pues un poco para lo que tú comentabas, eh, eh, Manuel, imagínate que están, porque además ellos también crean un sistema para hacer una pequeña disección, del cerebro cuando lo están reanimando e intentar analizar cómo responde. Si lo recuperarán del todo, sería un sufrimiento terrible, ¿no? Entonces tendrían que anestesiarlo. Entonces le meten un medicamento para que no se recupere del todo ese órgano y puedan estar estudiándolo. Eh, lo que um, logran, como comento, es metabólicamente esa restauración del cerebro muerto que está consumiendo el mismo oxígeno, que está consumiendo el mismo, los mismos nutrientes y a la vez expulsa dióxido de, de carbono. ¿Qué es lo que también ven? Pues que no tienen ningún tipo, porque hacen un estudio de ondas cerebrales, con lo cual no está vivo, y que no tiene signos de conciencia, con lo cual pueden hacer ese estudio éticamente ...sobre esa cabeza... ...porque se supone que no está viva del todo... ...o sea que la mantienen ahí un poco... ...como en ese letargo... ...para poder hacer esos, esos análisis... Y, ...y con el medicamento ese... ...que estamos hablando... ...que bloquea la actividad neuronal... ...entonces pues bueno... Mmm, ...lo que quieren conseguir con todo esto... ...es que... Eh, ...con el tiempo... Eh, ...logren... ...utilizar este sistema... ...que han puesto en marcha... ...para cualquier producto... ...cualquier problema que tenga un cerebro... ...pues yo que sé, que tenga algo crónico... ...en un principio quieren incluso... ...hacer eh, experimentos... ...para poder eh, adelantar... ...o poder incluso mitigar... ...los problemas que da el Alzheimer... ...pero también incluso... ...pues alguna degeneración cerebral... ...que pueda causar... ...pues con esto... ...sí conseguir que eso se vaya recuperando... ...y sobre todo lo que están manteniendo... ...en todo momento es que claro lo que antes se suponía que el cerebro enseguida una vez que no tenía sangre se quedaba muerto, pues que no es así, que en realidad hay que hacer como una revisión de la muerte y hay que tener en cuenta que los parámetros de las células pues van muchísimo más lentas a la hora de perder totalmente actividad de vida y actividad cerebral, entonces hay Fíjate que tener que... ahí un Bueno, para perder actividad cerebral Tampoco, Tampoco hace muerto. falta estar muerto, ¿eh? <ríe> ¿Os acordáis de la, de la ¿Eh? Sí, sí eh. claro, claro sí. Porque esto es una cosa así. Eh, eh, Silvia dice que ellos evitaban que hubi... preventivamente que hubiese actividad neuronal. Pero podría hacerse que se recuperase la actividad neuronal, porque eso es lo que me parece... Es que eso es algo que lo dejan así, un poco como es con posibilidad, muerto, ¿eh? Dejarme explicaros una cosita que me cerebro. parece... Wow. Me parece súper heavy porque eh, estaba escuchando a Silvia y estaba mm, tratando de recordar eh, el momento en el que publiqué un vídeo en, en la web no sé si era de Año Cero o de Enigmas de un personaje super siniestro de los años 40 en, en la extinta Unión Soviética eh, Sergei eh, Brukolenko se llama eh, que era una especie de doctor Frankenstein eh, que llegó a ganar el premio Lenin ...con la resucitación... ...hizo lo mismo... ...pero en lugar de con cerdos, ...con perros... ...cogía las cabezas de los perros... ...los metía en una solución y eh, los devolvía a la vida eh, y claro tú veías ahí un, en, un, en un plato un, un perro abriendo la boca, abriendo los ojos eh, eh, cuando previamente había sido eh, muerto no sé cuántas horas porque hay una cierta polémica en torno al al vídeo, pero luego mostraban otros perros andando a cuatro patas perfectamente con coordinación es decir que sus neuronas eh, y esto despeja un poco la incógnita que planteabas ahora tú Manuel seguían intactas, claro, son perros no sabemos eh, si, si ha habido una pérdida eh, cognitiva o de memoria, en fin claro, y cuando este Brukonenko eh, y esta es la parte más negra o más siniestra, lleva el primer experimento con humanos eh, dice que él detiene el experimento pero y, y, y, lo, lo detiene porque no quiere convertirse en una suerte de doctor Frankenstein pero me parece algo eh, super heavy, ¿no? Y, algo que se que... estaba experimentando en los 40 y que ahora en 2019 se vuelva en la misma línea. ¿no? A mí lo que me parece más sugerente de esta historia, si esto es así, si esto fuese real, si realmente se pudiese volver a reactivar el cerebro de un ser vivo fallecido eh, y, y evidentemente de un humano, esto sería la prueba evidente de que ni hay reencarnación, ni hay vida después de la muerte, ni hay una conciencia que trascienda, sino que todo estaría circunscrito al órgano físico del cerebro y a sus no te, naciones neuroquímicas. Tendremos que interrogar al cerdo, porque, porque evidentemente no sabemos eh, si sus funciones cognitivas están... Eh, es decir, que, no, no, que el cerebro es una, máquina, que es una máquina que funciona con soluciones, que nuestra sangre y con nuestra bioelectricidad no lo pone a nadie en duda, pero la conciencia está ahí, es decir, el cerdo que es eh, revivido o el perro que es revivido sigue teniendo conciencia de que sigue siendo el mismo cerdo y el mismo perro esa es la gran cuestión. Claro, en, es, en este eh, experimento y, no han... Y, y, y en ese caso yo te daría la razón, Manuel, si es así... Hombre, pues, a mí lo que pasa es que el experimento de resucitar... Primero ya me parece una barbaridad, pero ya el experimento de resucitar al perro ruso y luego ver si reconoce al dueño Toby, Toby... <risa> <risa> Hombre, en teoría sádico, ¿no? en teoría lo Porque hace, si, si no lo Te, te, te invito a que busques el vídeo por ahí porque es impactante. Eh, no, no es eh, recomendable para personas sensibles. Por eso lo digo. Pero merece la pena. Aquí lo que han hecho es, durante seis horas, después de darles esa sustancia de ese preparado de hemoglobina, de oxígeno y todos estos nutrientes, han conseguido mantener las cabezas vivas 36 horas. ¿eh? me parece que es un, puede ser un gran avance para el tema de la criogenia, es decir ahora mismo hay dos Por modalidades ejemplo. para ser estar sí, también, claro. una que es solamente la cabeza y otra que es eh, el cuerpo entero pero tanto en un caso como en otro para que te preparen para ser criogenizado todavía tienes que estar vivo es decir eh, no tienes que tiene, porque es cuando te inyectan una serie de productos para impedir que realmente el proceso de congelar Claro, la, cuando tú congelas, lo que está ocurriendo es que eh, ese hielo microscópico, lo que está haciendo realmente funciona como si fueran cuchillas. Entonces se, se carga lo que es la materia celular. Entonces tienen que meterte como una sustancia, digamos así, anticongelante, para impedir que, que ese proceso de, de enfriamiento... Eso, eso te lo meten antes de que palmes, ¿no? Antes, sí, poco antes de que... Ya te, evidentemente ya estás desahuciado, antes de morir pues te te van inyectando ese tipo de sustancia. Y, ¿no? y si no te mueres después, que te matan, o como a... eh, que estás ya, <ríe> ya estás ahí. Y entonces y además, más que nada por la pasta que te cobran por, por esto más vale que te que mueras. No me... ¿sabes? Porque... Entonces, el, el caso es que evidentemente el problema está en luego cómo resucitamos. Esto eh, lo bueno es que tendría es que, que si funciona, sí, sí, claro, hay que ver qué deterioro tiene. Pero morirse pero sí, tampoco es barato, eh. Pero eh, por lo menos el deja no, más margen pero, de tiempo, eh, ¿no? Eh, ¿no? No es barato para los que están con vida. Claro, no, aquí... Para los que quedan vivos, eh, que que enterrarte no nada más caro que tener una caja de muertos. Aquí lo, lo que han hecho ha sido eh, un poco cortarse, ¿no? Como diciendo, hemos hecho este experimento hasta donde nos han dejado, ¿no? Entonces, como diciendo, sabemos que. Con lo que hemos hecho, no se ha hecho una recuperación neurológica global, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero lo que está diciendo Aquí Juanjo es interesantísimo, porque redunda lo mismo que apuntaba yo. Si realmente la criogenización puede llevarse adelante y podemos recuperar a esas personas fallecidas hace treinta, cuarenta, cincuenta, cien años es que no habría nada después de la muerte a nivel espiritual o trascendente, o, o, o si no, ¿qué pasa? Que tú te has reencarnado, tú luego te en el cuerpo y vuelves del otro cuerpo... No, no, hay teología que claro, reflexiona es que sobre no. eso. Pero claro. aquí también hay una cuestión que, que me interesa, claro, que es... muy interesante. Que, que bueno, lo comentaba sí, también Silvia. Es fascinante, pero es que hay más teorías sobre que hay algo después de la muerte que la reencarnación. No, si, no, igual, no, no, no, no, solamente la eh, reencarnación. Es igual, sino el, si la conciencia tienes... depende del cuerpo físico o no depende del cuerpo físico y cosas, todo lo demás le puedes poner los colores que quieras pero parte de ahí sí si eh, la conciencia está abriría un debate sobre ese tema sí, no, no, pero ya está, eh, ya está abierto, rado, un debate, pero, no, está abierto si tiempo, pero es, no, es que no se ha conseguido resucitar a nadie con lo cual no hay pero, debate pero, pero, posible no, no, pero ¿Cómo trabajando, ¿cómo trabajando? ¿no? claro, pero técnicamente técnicamente y científicamente están luchando por ello pero no lo van a conseguir no lo van a conseguir no va a resucitar nadie bueno no, no, ni bueno ni malo esto de momento de no. esto de momento bueno, ya hace, malo igual sí, eh, pero, de momento pero, la cuestión a la definición películas. de la muerte porque por lo menos se establece un estado intermedio mm. de la conciencia que claro. no sabíamos que existía porque ese estado en el que ni estás vivo ni estás muerto, pero tampoco tiene la conciencia plena pero, pero tiene signos de vitalidad a ver cómo lo definimos y no sabemos lo que, lo que genera y luego teológicamente ya hay un problema porque desde el punto de vista católico tú tienes que cuando te mueres tienes el juicio inmediato hay dos juicios, tienes el juicio final que vendrá en el final de los tiempos pero tú cuando te mueres ya tienes un primer juicio post-mortem que es inmediato que claro, sí, si estás criogenizado imagínate pero no estás muero, hielo si estás criogenizado no estás muerto no, pero, pero, pero, Entonces, vamos, you, you vamos a otro en punto en suspenso, espera, no, vamos a, no, la vamos no prospera a otro punto ahí. todavía más complicado imagínate las movidas que se montan con las herencias si coges y resulta mía. que puedes al final dejarle ahí en un punto intermedio que nunca se termina de morir pero tampoco está vivo a ver si queda de mismo devuélvemelo mira. todo ahora mismo, ¿no? hay un hay un profesor un catedrático de la universidad de eusto que es apellida de Gedo, que acaba de sacar un libro sobre ciencia y sobre crogenia y derecho Y él habla precisamente de esos escenarios, que es lo que ocurre, por ejemplo, con, con tus propiedades, con tus bienes, con otra cosa sí, más o, importante. O, oye, pero también hay eh, mucha gente especialista en Derecho, eh, mucha gente especialista... En, en, en, en cosas de, de la política hay gente que no creemos en la existencia de las herencias y que sí, eh, hay bien, mucha gente pero, que lo defiende pero, me parece muy bien, pero, pero existe pero, pero a ver pero hay una cosa no, claro, una cosa más importante yo soy uno de ellos no pero una cosa más importante estas personas que ya están hay varias empresas sobre todo rusas y, y norteamericanas que tienen cadáveres criogenizados tienen almacenes con, en cubetas donde vale. en esas cubetas tienes varias cabezas flotando en, en, y tienes varias, varios cuerpos flotando es que sí, lo tienes ahí ¿no? Es es un sacaperras. Es un sacaperras. Sí, es todo lo que quieras, pero hay para una la, cosa. Para, pero, pero para tienes, la gente pero, pero que se criogeniza que ahí, sí, es un hoy, hoy por hoy, Bruno. Pero hoy, tienes, por hoy, hoy por hoy y mañana por mañana también. Por no, ejemplo, porque igual mañana se, se descubre la técnica no para volver No se va a a... ninguna técnica para eso, porque igual, es imposible. Pero da igual, aunque no se descubra. El caso es que, por ejemplo, tiene que haber un derecho que se diga qué se hace con esos cadáveres. Mm. Si, por ejemplo, una empresa puede comerciar sí. con ellos, si entra en quiebra pasan, se quedan subrogados esos cadáveres como si fueran trabajadores a otra empresa, entonces ahora mismo hay un vacío dentro del derecho para todas esas circunstancias pero, un caso eh, espera, un caso que ocurrió eh, en Inglaterra hace eso poco eso existiría, ese planteamiento si se logra pero que pero no, ya está, es que ya está ahí, las empresas sí, están están pero, almacenando los sí, cadáveres pero, y, y que son mercancía, se claro, le lo mismo pero derechos pero que las mercancías todos esos y si vuelven a la vida y qué pasó? No, no, ¿Qué aunque, pasó? No, aunque no estén, ya están ahí o sea el problema es que no hay derecho, ahora mismo no se ve muy bien qué hacer con ello, el, el tema está por ejemplo, mira, un caso que hubo en Inglaterra que tuvo que dirimir un juez, era una niña que quiso ser criogenizada y claro, ahí no está muy claro si la tutela es del adulto o no, quién tiene que decidir la niña, deciden los padres, porque ahí estaban los padres enfrentados entonces, esto ahora mismo es una posibilidad te la puedes creer o no, igual que, que una persona puede creer que vive después de la muerte o no pero, pero el, el caso es que el derecho común dice que tiene que ganar el padre de los dos que piensa que su niña no debe ser criogenizada Pues no lo sé, porque también no, a, la no, cuestión es si sí le la voluntad también de la niña o no, yo te digo que, que fue una cuestión que también se tuvo que dirimir, y ahora mismo el derecho se enfrenta a nuevos escenarios científicos que les tiene que dar acogida, y que no se no ve muy es. bien qué hacer con ellos. Y hasta ahí... A, hasta leer. ahí puedo leer. <risa> a, hasta ahí el debate. <risa> muy rápidamente, Giuseppe, no. sí, sí. eh, muy rápidamente. ¿Algo sobre vida en exoplanetas, sobre evolución de vida de otros mundos extraterrestres? Cuéntanos. Pues nos viene como al pelo, vamos. Sí, estamos sí, hablando claro. de la muerte y ahora nos vamos Exacto. a la vida. Y además la vida en condiciones un poco chungas, porque lo que han constatado una serie de astrónomos de la Universidad de Cornell es que eh, la radiación ultravioleta eh, que se ha detectado, por lo menos, eh, pues mira, en 1, 2, 3, 4 planetas que están en la zona habitable, como es Próxima B, trappist 1 eh, e ROS-128B y LHS-1140B... ¿Por qué le pondrán estos nombres los cabrones de los... <risa> si es que, sí. que es que es jodidísimo para contar en la radio, ¿verdad? Pues eh, estos cuatro planetas eh, que tendrían 250 veces más radiación de rayos X que la Tierra... Podrían... Eh, o sea, no ese hecho de que tengan esa radiación tan fuerte eh, podría no invalidarlos para el desarrollo de la vida en su superficie. Y esto es un poco flipante porque eh, siempre hemos creído todo lo contrario, ¿no? Y sostienen que la Tierra de hace cuatro mil millones de años pues debió de ser un caos caliente, irradiado y caótico y que, sin embargo, la vida se afianzó y luego se expandió. ...gracias a esas circunstancias... ...tan adversas... ...y lo que ellos creen es que precisamente... ...esos planetas eh, que orbitan... ...a pequeñas estrellas eh, enanas rojas... ...que a diferencia de nuestro Sol... Mmm, ...tienen todavía mayor radiación UV... ...de alta energía pues podrían eh, igualmente eh, mantener la posibilidad de eh, vida, en. Uh, o sea, de, del desarrollo de la vida. Un poco es como un experimento Miller, aquel del, de la sopa eh, primigenia, ¿no? primigenia eh, llevado, en este caso, a un laboratorio tamaño 1-1, como puede ser un, un planeta. Y lo que concluyen, tras varios modelos de... de de irradiación electromagnética y, y de rayos X es que la vida eh, echaría camino adelante es decir que debemos abrir nuestros nuestra mente Bruno debemos abrir nuestra mente a muchas otras posibilidades a las que hoy por hoy creemos pues hablando de abrir la mente nos dice Juan Almodía Rosa Vientos, eh, Rosa a propósito de lo que vos hemos comentado hace tan solo unos instantes dice cuando me muera que deje mi cabeza en paz, eh, yo me apunto también, eh y anda con, con resucitar la cabeza y, y, un poco tétricos eh. es muy tétricos sí. venga, escuchamos eh, las noticias, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después eh, comenzamos la última hora de las rosas, los ventos, eh, con Tartulia Zona Cero y con otras cositas más En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora de la rosa de los vientos, entenderemos eh, eh, fronteras al futuro con Javier Sevillano, mujeres eh, con historia, con Silvia Casasola, hablaremos eh, de la investigación de, del Pentágono sobre otras eh, dimensiones y en ecos eh, del pasado con Laura Falcolara, os contamos entre otras cosas que nos vamos eh, de viaje, el servidor a... Ah, La Europa de los nazis, la Europa que inició la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a Berlín, nos vamos a Varsovia, os lo vamos a comentar dentro de unos seis minutos, pero antes, Manuel, una buena noticia, que es esta ley en Colombia contra la experimentación con animales. Sí, a mí me ha gustado mucho este titular. Colombia aprueba ley que prohíbe la experimentación con animales. En realidad tiene trampa la, la noticia porque a lo que se refiere es a una iniciativa de ley presentada por el representante a la Cámara, Julián Peinado, que eh, después de explicar que más de 100 millones de animales son utilizados al año en pruebas de laboratorio, no ya tanto para pruebas médicas, que esa es otra historia, sino para temas relacionados con cosmética, con belleza y demás, y de añadir, ...que esas, esos experimentos con animales son innecesarios... ...ya que actualmente existe la tecnología con la que es posible hacer pruebas de control de calidad y efectividad... ...sin necesidad de experimentarla con, con animales... ...ha conseguido que salga adelante esta, esta propuesta de ley que ya existe en otros países desde principios de este siglo para evitar que, por lo menos, en el ámbito cosmético y en el ámbito de, de ese tipo de cosas, pues se hagan las, los ensayos con animales. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zora Cero de esta noche con Manuel Carvallal, con Juan José Cezoro y con giuseppe Guijarro. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.